...deliberante sigue caminando su tránsito, sigue de la misma forma. Creo que hace, si yo no recuerdo mal, debe hacer como dos meses, dos meses y medio que, que había venido acá a la radio y que había comentado que muchos proyectos que presentábamos de nuestros bloques seguían durmiendo eh, en las cajas. Es decir, que hoy siguen iguales esos mismos proyectos. La diferencia que en dos meses y medio se agregaron más proyectos de los cuales siguen durmiendo y de los cuales el oficialismo eh, trata y pone en agenda lo que entiende que, que, que es necesario lo cual eh, obviamente en muchos casos no compartimos pero bueno esa es la dinámica eh, que hay dentro del consejo y, y como también han dicho varios de mis compañeros la poca discusión que se da dentro del recinto muchas veces eh, cuando vamos a las sesiones eh, pero eh, los pedidos de informe y todos se responden nos están respondiendo y Algunos están respondiendo y otros, los que nosotros creemos más importantes los que consideramos más importantes, recibimos poca información o ni siquiera nos responden. Y las cosas que nos responden a veces eh, no terminan de, de, de satisfacer la necesidad de la cual fue eh, requerida en el proyecto. Así que eh, muchas veces nos quedamos eh, sin respuestas certeras acerca de las problemáticas que planteamos. Y, y sinceramente hay proyectos que, que, que creemos que son importantes para... Para, para modificar aunque sea esa parte de, de lo que puede llegar a beneficiar a la sociedad de Saladillo y, y yo hace dos meses y medio cuando vine discutía hoy un tema que está bastante eh, instalado en la sociedad, en un proyecto que hemos presentado creo que ya debe ser cerca de 4 o 5 meses, creo que fue más tirando a, a principio de año, eh, eh, el tema de la actualización de los créditos hipotecarios, hoy eh, es un tema que está afectando a muchos eh, vecinos de Saladillo, eh, que está afectando a una franja muy joven. Muchos jóvenes han accedido a solicitar eh, créditos hipotecarios y que hoy son indexados o actualizados eh, ese valor que solicitaron a, eh, ajustados con el uva Hoy el uva se disparó mucho, eh, las cuotas se dispararon y personas que han sacado un monto importante para poder hacer su casa eh, están pagando una cuota casi... Eh, les duplicó el valor de esa cuota con respecto A lo que sacaron y los montos De deudas que tienen eh, Siguen siendo superiores a los que sacaron Es decir, el otro día analizaba eh, En particular el, el crédito que había obtenido un amigo Había sacado cerca de un millón y medio De pesos y pagaba de cuota Cerca de 6.000, 7.000 pesos No recuerdo bien ahora eh, La cuota ya hoy le superaba Los 9.000 y pico de pesos Y seguía debiendo aún más De lo que había sacado, es decir que Nosotros consideramos que en ese momento era un proyecto importante, nosotros pedíamos, eh, lo hicimos mediante un proyecto de resolución solicitándole al Banco Provincia que eh, el método de actualización de, de, de esa variable de, de como es eh, el uva se deje de lado y que se actualice el valor de esos créditos con respecto a lo que es eh, el aumento salarial. Creíamos que era eh, muy acorde, es decir, te crece el salario un 20% en el año, bueno, que se actualicen esos créditos a un 20%. Si tu salario crece el 20% y te lo actualizan al valor que crece la uva, que que es muy superior al aumento que, que han tenido los salarios, se produce un, un desfasaje creo que en tu salario todos los meses hace que vos tengas que sacar más dinero de tu bolsillo para meter en el crédito. Y eso es lo que hace que perdamos eh, poder adquisitivo. Como eso te puedo decir muchos proyectos, proyectos que afectan e impactan directamente en la sociedad de Saladillo. El Fondo Sojero, cuando nosotros presentamos el proyecto del Fondo Sojero, Eh, estábamos diciendo y estamos Eh, no estábamos eh, en acuerdo que se quite ese fondo Que en este año le otorgaba a Saladillo Cerca de 5 millones de pesos Es decir, esos 5 millones de pesos Que nosotros decíamos y que nos oponíamos Que tenían que seguir llegando a Saladillo No era plata que iba a manejar Danilo Mengarelli No era plata que iba a manejar Jorge Lensi Amaro Saldo, Elena Armendari Erika García ni María Mancini Eran fondos que llegaban a la municipalidad Y que se afectaban directamente a partida Para que lo destine el municipio Es decir, estamos solicitando cosas que no son Para nosotros, que sino que son para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de Saladillo. Eh, Danilo, a mí lo que no eh, he encontrado, eh, por lo menos de forma sencilla, es eh, conocer cuál es la integración de, de, de estos UBA, porque eh, no es el mismo el UBA de, de los autos que el UBA de... de Eh, de las viviendas, digamos no, no es el mismo No es el mismo coeficiente Digo, no, no he encontrado Yo no sé si vos lo sabés, te lo estoy preguntando eh. No sé si vos sabés específicamente eh, ¿Cuáles son los componentes De esto, de, de, del, del UBA eh, Por ejemplo, en el crédito de, de Viviendas eh, ¿Sí? Porque eh, sé que, por ejemplo, está el dólar El dólar está en todos, ¿no? Eh, pero después No, no sé cuantos, porque eh, no sé si se rige más por los materiales de construcción que por un índice de, de mercado de vivienda Porque la vivienda sabemos que no no ha aumentado en relación al dólar porque eh, se cortaron las eh, las ventas y, O sea, una vivienda que antes te pedían eh, 90 mil dólares no sigue valiendo 90 mil dólares Porque eh, es imposible que alguien la compra a 90 mil dólares como valía antes Se vende por ahí... Tiro números, capaz que un inmobiliario me va a matar, pero, digo, tiro números, por ahí se venden 70, 75. Digo, en, en dólares han bajado los precios, se han actualizado en pesos, claro está, ¿no? Bueno, con respecto al uva es el, eh, la unidad de, de valor adquisitivo que, que otorga el Banco Central. Cómo se conforma, se ajusta en base al CER. Y ahí, en, en eso que tiene en cuenta, va a tener en cuenta el ajuste por inflación, el ajuste por devaluación. Es decir, que en estos años, en este último año, la devaluación fue cerca del 100% es decir hace un tiempo teníamos un dólar a 20 y tenemos un dólar a cerca de 40 o 37 y pico es decir que ese impacto de la devaluación impacta directamente en el CER por lo tanto impacta directamente en el uva el uva este modelo de créditos se crea en marzo del año 2016 en marzo del año 2016 el valor del uuga si no recuerdo mal estaba 1405 pesos hoy ya superó la barrera de los 24 o 25 pesos es decir, que ha crecido considerablemente con respecto hace dos años atrás. Un 60 70%. Sí, y un poco más. Es decir, que si vos sacaste un millón de pesos eh, en ese momento, hoy actualizado al valor, se te dispara mucho más. Y te lo explico con un, con un ejemplo personal porque lo, lo, lo obtuve yo. Yo saqué el crédito con uva para comprarme el auto. Saqué en ese momento 70 mil pesos. Estoy hablando de eh, febrero del año 2017 Llevo pagada 20 cuotas Arranqué pagando 1.600 pesos Hoy pago 2.600 Es decir que me aumentó 1.000 pesos Y debo 71.000 pesos Es decir que debo 1.000 pesos más de lo que saqué en ese momento Habiendo pagado 20 cuotas Pagué la mitad y sigo debiendo más de lo que saqué Es decir que eh, imagínate Nacho que yo saqué 70.000 pesos Para comprar sí, un auto sí, sí, sí, Imaginate sí. la persona que sacó un millón y pico de pesos Para poder acceder A, a, a tener su vivienda que estamos hablando de un derecho fundamental para poder vivir la vivienda es complicado el tema por eso te digo que era un proyecto que, que venía a solucionar parte o que lo venía a poner en discusión imagínate que si todos los consejos deliberantes de la provincia de buenos aires presentaban este proyecto que en muchos lados se presentó y llegaba al directorio del banco provincia el banco provincia iba a tener que abrir los ojos hoy ese proyecto sigue durmiendo en comisión por eso hay cuestiones que hay que discutir y que ...el radicalismo de Saladillo, o mejor dicho, cambiemos en Saladillo, no las quieres discutir. Eh, han estado caminando la, la calle, los barrios. Danilo, ¿qué, eh, qué se dice? ¿Qué comenta la, la gente? Los, eh, los los afiliados, si quieres al partido, los allegados a veces... ...los comerciantes, sabemos que han hecho también recorridas por, por comercios. Así es, nosotros desde el Partido Justicialista hemos dividido las actividades y durante los días de semanas y también los findes veníamos caminando eh, o veníamos visitando mejor dicho a los afiliados en el día de su cumpleaños le entregábamos un obsequio creemos que, que esa era eh, era importante porque nos acercábamos al afiliado en el día de su cumpleaños entregándole un obsequio demostrándole que el partido justicialista eh, está presente y más que nada eh, obteníamos una un, una visión de lo que cada uno de los afiliados del Partido Justicialista opinaba no cerca de la realidad del Partido Justicialista sino de la visión que tenía tanto local como nacional y después también los sábados a la mañana estábamos caminando y recorriendo los comercios de Saladillo y hemos recorrido las localidades del interior con respecto a las recorridas que hemos tenido en los comercios es unánime la preocupación que hay con respecto a las variables económicas Eh, como ya lo hemos repetido un millón de veces, a veces suena reiterativo, el impacto que han tenido las tarifas tanto de luz y gas eh, en Saladillo ha sido muy fuerte y es lo que más ha impactado en los comercios y, y, y es la mayor preocupación. Eh, después eso desencadena en la disminución del consumo, lógicamente, y los comercios se ven afectados con la, con la disminución que han tenido eh, con respecto a las ventas en los últimos meses. Eh, volviendo un cachito al tema de las tarifas No sé si tuviste oportunidad de leer eh, Ayer yo reproducí a parte de, de, de una nota en el diario El Tiempo De Azul Donde eh, en Azul Desde Agosto Camusi No se sabe por qué aún eh, Dejó de cobrar la tasa De seguridad e higiene ¿no? eh, Tengo entendido por lo que he averiguado también Que eh, está habilitada Por una resolución De, de los años 90 Que para eh, trasladar eh, la tasa de seguridad de higiene al, al consumidor. Eh, lo que no se sabe, eh, se, por lo que contaba en el diario del tiempo, o algún movimiento allí que habían presentado un proyecto eh, por este tema, eh, lo que no se sabe es por qué Camusi, desde el mes de agosto, que eh, no la cobra y en saladillo por ejemplo, eh, sí la sigue cobrando. Eh, justamente ayer estábamos hablando de ese tema, o consultábamos con la concejal María Mancini, y habíamos puesto, eh, nos habíamos puesto para de acuerdo para esta semana empezar a estudiar ese tema porque habíamos tenido muchos reclamos con respecto a eso y con respecto al traslado también, viste que en un momento se empezó a hablar del traslado de ingresos brutos, eh, uh -huh. tanto de la cooperativa como de Camusi eh, es decir que estamos estudiando ese tema para, para ver qué es lo que está pasando y qué, cómo está impactando directamente dentro de la boleta de, de luz y gas eh, es un tema que, que venimos trabajando mucho, el tema de la luz y gas Y para poner en contexto de cómo las tarifas de luz y gas, y también voy a agregar en este caso el combustible, porque el combustible también está afectando mucho eh, al ciudadano cuando tiene que ir a cargar nasta y más a las personas que usan eh, el, el auto o la camioneta como medio de, de, de laburo. Eh, justamente eh, hace 15 días eh, el grupo de trabajo ahí del diputado Walter Abarca había realizado un trabajo con respecto a cómo afectaban en, en la provincia de Buenos Aires esta transferencia que se produjo o este aumento que se produjo en las tarifas tanto en la luz, en el gas y en los combustibles. Y la verdad que te, te daban números que cuando vos empezás a analizar esos números entendés el porqué de por qué te cierra el quiosquito de la esquina, porqué te cierra el restaurante de acá la vuelta, porqué la panadería eh, vende menos pan. Cuando nosotros miramos ese, ese estudio que había hecho y que lo, lo habían hecho en conjunto también con varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, se producía una transferencia muy grande donde cerca, nosotros lo analizamos en este caso en particular en Saladillo, se estaban perdiendo desde enero, o se van a perder desde enero del 2018 a diciembre del 2018, cerca de 10 millones de pesos mensuales en transferencias a las empresas. Es decir, que... En conjunto, la comunidad de Saladillo va a destinar 10 millones de pesos más mensuales a pagar la luz, el gas y combustible, y esas eh, 10 millones de pesos se los llevan tanto las empresas de luz como las empresas de gas, que lógicamente después se traslada para arriba porque es el, el, la energía que le tienen que pagar a las la, la distribuidoras de arriba. Pero lo que quiero decir, nosotros hacíamos un análisis que la sociedad de Saladillo tiene 120 aproximadamente 120 millones de pesos menos en gastar en el consumo interno de Saladillo. Si a eso le sumamos nosotros también la pérdida que obtuvieron los jubilados, que nosotros le estimamos cerca de 60 millones, son casi 180, 200 millones de pesos que hay menos ensaladillo para consumir. Y ahí uno se da cuenta de por qué cuando empezamos a circular por los negocios te dicen, me cayeron las ventas, no lo puedo seguir sosteniendo, cierra el kiosco, cierra esto, cierra el otro... Es un impacto grande, estamos hablando hoy, el presupuesto de Saladillo son 389 millones de pesos para el año 2018 y 120 millones de pesos se están yendo por la transferencia que se dieron con respecto al pago de las tarifas. Es decir, que un tercio, aproximadamente un tercio lo que el presupuesto municipal se está yendo y no se está consumiendo en el mercado interno de Saladillo. Hablando del presupuesto, ¿hay, ¿hay contacto con el tema del presupuesto 2019? Eh, ¿A nivel local? Sí. Eh, todavía no hemos obtenido ninguna eh, noticia con respecto a lo que es eh, calculo que hasta que no se apruebe lo que es a nivel nacional y provincial eh, no se va eh, no vamos a obtener aunque sea alguna información de lo que es el presupuesto a nivel local, lo que sí te puedo decir que estamos bastante preocupados con el tema de lo que es el presupuesto a nivel nacional y a nivel provincial, hoy en día ya sabemos y estamos manejando información de lo que es el presupuesto a nivel nacional, a nivel provincial todavía no se presentó y hay indicadores que que la verdad que preocupa el segundo por ejemplo para decir algo el segundo ítem eh, más grande dentro del presupuesto nacional va a ser el pago de deuda eh, e intereses qué quiere decir esto que el pago de deuda de interés intereses va a estar por encima de el presupuesto uno de los más importantes de educación de salud y la verdad que es algo que nos que nos, que nos preocupa y tenemos también la, la, la visión o, o el análisis que hacemos de que eso mismo se va a trasladar a lo que es el presupuesto de la provincia de buenos aires es decir que el segundo ítem Más grande del presupuesto va a ser el pago de deuda eh, que, que tiene la provincia Y los intereses eh, Danilo eh, digo en, este, en esta situación eh, ¿Ustedes creen que hace Una oposición Responsable eh, A veces eh, eh, Se puede decir que, que la oposición Intenta poner palos en la rueda eh, o, eh, o Que lo único que quiere Eh, es eh, dejar mal parado a, eh, al gobierno eh, digo, siempre es más complicado desde algún punto de vista hacer ser eh, oposición no eh, ¿ustedes cómo creen que están actuando dentro del Consejo Deliberante? yo creo que sí, que somos una eh, oposición responsable creo que somos muy coherentes y que tenemos algo que nos caracteriza y que seguramente vos sos testigo de eso desde que cada proyecto que entra al Consejo Deliberante, tanto de nuestra parte como de la parte de Cambiemos, estamos en conocimiento, estudiamos los temas. Nosotros nunca nos vas a escuchar dentro del Consejo Deliberante eh, exponiendo y, y sosteniendo algo de lo cual no tenemos idea de lo que hablamos. Nosotros cuando nos plantamos en el Consejo Deliberante, somos seis concejales, los seis tienen una postura clara. Muchas veces eh, podemos estar los seis de acuerdo y otras veces quizás en cuestiones eh, no coincidimos, pero sí creo que tenemos de lo que nos toca dentro del Consejo Deliberante, somos una oposición muy seria y que planteamos el debate continuamente. A veces, uno escucha hablar a, a, a dirigentes de Cambiemos ...y en estos últimos tiempos ha salido a hablar el, el Intendente José Luis Salomón... ...y también lo vi al Presidente del Bloque de Cambiemos, Marco Macaño... ...con cuestiones que quizás no se reflejan a la realidad... ...creo que faltan en muchas faltan muchas veces a la verdad. El Intendente en varias ocasiones lo hemos escuchado decir que... ...le ha contado a, a Intendente o a sus pares de otras localidades... ...de que en Saladillo la oposición aprueba la remisión de cuentas... ...y él lo contaba como algo positivo... Pero por otro lado, también después sale a decir de que no somos responsables. Creo que en eso manejan, según el estado de ánimo, tanto del Intendente como de, de, de Marcos Macaño, que no tienen una postura muy definida. Y lo que tienen que entender eh, claramente, tanto el Intendente como el Presidente de, de, del Bloque de Cambiemos, es que nosotros estamos en, en Saladillo para plantear o para eh, acompañar eh, ciertos temas y en otros para plantear una, una postura muy clara. Eh, los temas que lo acompañamos, y como hago referencia en este caso a lo que planteaba el Intendente, que hemos aprobado la rendición de cuentas porque creíamos que era una rendición de cuentas que a pesar de no coincidir en algunas cosas, tenía muchas cosas más positivas de las que tenías en años anteriores. Eh, yo cuando veo las declaraciones de Marco Macaño el domingo pasado en el diario La Mañana diciendo que lo único, o que veo una dijo que veo una oposición desorientada, dividida, que veo una oposición desorientada, que lo único que quiere hacer es desgastar a las eh, al ejecutivo municipal yo creo que todo lo contrario hemos acompañado en muchas cosas y las cuestiones que, eh, que, que vemos que, que, que están enfrente o que nos tenemos que parar enfrente lo hemos planteado pero siempre lo hemos planteado con como te lo, como te lo dije recién estudiando el tema planteando con determinados o con muchísimos fundamentos tanto técnicos y, y eh, técnicos y políticos eh, yo cuando lo escuchaba hablar el otro día a macaño Eh, me resulta raro que Macaño salga a decir eso. Eh, tenemos en claro que Macaño es un funcionario, o, o en este momento es un funcionario público que viene tanto siendo dirigente del Partido Radical desde hace mucho tiempo. Eh, cada uno de nosotros sabemos que... Marco Macaño pertenecía al grupo de trabajo y al núcleo más duro de trabajo de, del ex intendente Pancho Ferro, así que estamos hablando de un dirigente político que viene de la década de, del 80, cuando Pancho Ferro fue intendente. Es decir, que con tantos años dentro de la política, a veces llama la atención de que él, siendo el presidente de la bancada, salga a decir estas cuestiones. Uno a veces interpreta y, y sabe que dentro de políticas podemos tener eh, ambiciones personales, quizás él tenga... Eh, ambiciones de llegar a ser en algún momento Funcionario provincial o funcionario nacional Pero siendo consecuente Y mintiéndole a la sociedad de Saladillo Quizás a veces es, es un poco raro Sabiendo de que es una persona Con tanta trayectoria dentro del partido eh, Radical Más siendo una persona tan llegada a Pancho Ferro Cuando decís que, que miente eh, Te refería a que miente Respecto a la actitud de ustedes Si, sí, que mienta la actitud Que mienta la actitud nuestra Porque Eh, continuamente nosotros planteamos alternativas planteamos proyectos que no se discuten dentro del consejo deliberante es decir si nosotros nos opondríamos a todo ahí también te diría está bien lo que está diciendo marco macaño en realidad pero la verdad que nosotros la mayoría de los, de los proyectos que acompaña el ejecutivo que, que, que eleva el ejecutivo los acompañamos marcamos posturas o cuestiones muy claves donde creemos que hoy hay un déficit muy grande eh, en, en Saladillo y, Ellos se enojan cuando nosotros los pegamos a, a, al ingeniero Macri y a María Eugenia Vidal. Es que José Luis Salomón se tiene que hacer cargo. José Luis Salomón eh, fue en la boleta junto con María Eugenia Vidal y con eh, Macri. Como nosotros no hacemos cargo de nuestras cuestiones, ellos también se tienen que hacer cargo de sus cuestiones y salir a dar la cara. Porque si hoy el impacto que tenemos en Saladillo se cayeron las ventas un 30, un 40%, eh, José Luis Salomón también es responsable, como es Marco Macaño, porque ellos acompañaron un proyecto político de lo cual siguen definiendo a, a capa y espada. Eh, y pongo un ejemplo claro, la semana pasada lo vimos al Intendente José Luis Salomón con Viviana Rodríguez, eh, con Durán Barba en, en Capital Federal. Es decir, que ellos siguen sosteniendo el rumbo que le dan tanto a la política nacional como a la política local. Y está perfecto. Marcos Macaño también nos salía a tirar por la cabeza las obras que, que se están haciendo en Saladillo. Nosotros estamos contentos y siempre vamos a apoyar las obras que se hacen en Saladillo. Cuestionamos alguna y sí, lo cuestionamos. Nosotros no estamos eh, en acuerdo con la, la plaza que se hizo nueva en Saladillo. Nosotros sosteníamos que era una plaza que estaba medianamente nueva, que la había hecho el Intendente Carlos Borosito hace 10 años atrás. Y yo te pongo un ejemplo claro, Nacho. Si vos en tu casa Eh, tenés dos nenes y no tenés eh, dos habitaciones, tenés una sola habitación vos qué vas a hacer, vas a hacer un quincho y una pileta en tu casa o va a ser la segunda habitación para los nenes lo que planteábamos era un poco eso con un ejemplo claro creemos que en Saladillo hay otras necesidades antes de, antes de haber invertido cerca de 40 millones de pesos en una plaza nosotros hace un tiempo que venimos discutiendo que necesitamos un parque industrial en Saladillo hoy no tenemos un parque industrial en Saladillo, hoy hay un sector planificado en Saladillo que contiene a muy pocas empresas que ni siquiera estamos discutiendo que es un parque o un sector planificado que tiene eh, salida de, de, de los desechos que, que, que puede producir una industria no lo podemos dotar de cierta capacidad tanto eléctrica como de gas es decir para pensar un saladillo a futuro tenemos que pensar en un parque industrial 40 millones de pesos hubieran venido muy bien para aunque sea empezar a comprar un macizo de tierra y empezar a planificar un parque industrial más sabiendo que el intendente borosito ya había pactado un acuerdo Eh, en, en unas eh, o en un campo cerca de la ruta 25 y51 que nos, ese era un proyecto nuestro que más específicamente el diputado walter abarca donde creía que era necesario eh, la creación del parque industrial en esa intersección por todos los beneficios que puede llegar a traer las intersecciones de la ruta 25 251 creo que para seguir desarrollando como como ciudad saladillo necesitamos eh, plantearnos esas cosas ahora eh, danilo con el tema eh, clarifiquemos un poquito el tema de la plaza ¿Y por qué te digo clarifiquemos? porque qué el, el, el Ejecutivo, el oficialismo, insiste en que era dinero que venía para la plaza o eh, no, no podía venir? Yo eso difiero totalmente y cuando uno ve... Este era un programa que venía desde Nación y que el programa fue creado por el gobierno nuestro, decir, por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, cuando uno solicita el programa, tiene que solicitar para qué quiere el dinero. Ellos en primer momento piden El recondicionamiento de la plaza de Saladillo Cuando uno ve el expediente Lo dice en la primera foja Es decir, una vez que se solicitó Y ya se afectó a esa partida Lógicamente no se puede cambiar Pero la solicitud viene de parte de ellos Se pudiera haber hecho otra cosa O sea, el programa no es específicamente Para renovación de casco histórico No Se puede usar para cualquier cosa Hay determinadas cuestiones En las cuales se puede afectar el dinero pero no es solamente para hacer una plaza. Se puede haber solicitado para recondicionar un barrio, para... ¿Se entiende? No no, no es solamente que era para pedir el recondicionamiento de la plaza. Había un montón de, op de opciones. Ellos creyeron que lo adecuado era la construcción de la plaza, de la cual nosotros estamos en desacuerdo. Y, y ellos tuvieran que que tuvieran que aceptar eh, nuestro desacuerdo en muchas cosas. ¿Por qué se paran siempre con que nosotros queremos poner el paro en la rueda? Nada, todo lo contrario. Hoy la plaza que hermosa. Eh, salimos todos los sábados, los domingos, los días de semana y la plaza está llena de gente. Ahora, nosotros no creíamos una prioridad. 40 millones de pesos gastado en una plaza que estaba nueva, me parece, no o sea, no me parece adecuado. Y más cuando ellos continuamente sostienen y, y pregonan la eficiencia de los recursos públicos. Es decir, que se pudieran haber mejorado un montón de cuestiones a la yo Te lo vuelvo a repetir. Si yo en mi casa tengo una sola habitación y tengo... Dos hijos. No voy a pensar en hacerme el quincho y la pileta. Voy a pensar en hacer otra habitación para mis nenes. Bueno, voy a, voy a traducir la pregunta para que no quede tan eh, eh, por ahí agresiva. Pero me preguntan, ¿por qué creen que eh, eh, la gente no termina eligiendo eh, a, a Unidad Ciudadana eh, y, y termina eligiendo al, al oficialismo? Y vamos a preocupar el, el lugar oficialista, ¿no? Sí, sin duda eso nos lo preguntamos todos los días y, y entendemos que es muy difícil eh, ir contra una estructura tan grande como es el radicalismo en Saladillo. Eh, tenemos que tener en cuenta que dos veces gobernó el peronismo en Saladillo y que la vuelta a la democracia hasta ahora continuamente gobernó eh, el radicalismo y sin duda que tienen una estructura muy fuerte y que nosotros también desde el peronismo se nos está complicando Eh, poder competir contra esa estructura. También nosotros, eh, que quede claro, no somos perfectos y la sociedad también nos interpreta y nos ve. Pero sí, yo también sé que lo que tengo en claro, que cuando uno entra al Consejo Deliberante y vos también podés ser testigo de esto, podés coincidir o no conmigo, que el debate que damos lo damos de igual a igual y muchas veces creo que en las discusiones tenemos mucho más conocimiento de lo que tiene eh, el radicalismo en Saladillo. Eh, Yo creo que estamos preparados y estamos capacitados para gobernar Saladí. Yo creo que tenemos... Eh cuadros políticos que son importantes en Saladillo y creo que eh, ese cambio generacional nos permitió que hoy en día tengamos muchos jóvenes preparados para gobernar Saladillo y creo que en el futuro eh, la sociedad de Saladillo nos va a terminar dando la, la, la posibilidad de gobernar y de demostrar cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestra preparación para gobernar Saladillo creo que tenemos dirigentes eh, que han sido importantes en Saladillo y que eso lo, lo viene reflejando eh, en alguna de las últimas elecciones tenemos que recordar que en el año 2017 Walter Abarca sacó el 40% de los votos y que estuvimos ahí desde de, de ganarle a Carlos Antonio Borsito. Después, otra elección en el 2013, el Japo Lensi, eh, que encabezaba en ese momento, le ganó la elección obteniendo cerca de 7.000 y pico votos. Es decir que es difícil, pero creo que, que, que vamos a tener una posibilidad acá al futuro, más teniendo en cuenta el recambio generacional que se ha dado dentro del partido justicialista y dentro de nuestro espacio. Claro, tiene razón Danilo, es cuestión de sentido común si no me equivoco, se refería a lo que hablábamos del tema del, de los fondos para la plaza. Felicitaciones, a Danilo, por el trabajo que realiza, siempre clarificando, nos dicen desde el teléfono 094. Eh, Dalí, no sé si, si querías agregar algo sobre algún, sobre algún proyecto, creo que hemos hablado eh, en general de la situación a nivel provincial y nacional, te iba a preguntar la situación local, pero te explayaste eh, vos solo eh, hablando del tema del, del parque industrial y otras cuestiones. Sí, eh, Hay cuestiones que nos siguen preocupando en Saladillo y que, que son las cuestiones que venimos discutiendo desde que, yo lo que digo, que nosotros como oposición de Saladillo venimos haciendo un trabajo continuo desde el año 2005 eh, y que nuestras propuestas, año tras año, nuestra plataforma de propuestas se van mejorando. Nosotros venimos discutiendo que Saladillo tiene que tener hoy en día eh, un macizo de tierra o un banco de tierra para que cada ciudadano pueda acceder a tener su terreno, porque creemos que es un derecho fundamental. Hoy en día... Eh, ha sido aprobado en mediana parte ese proyecto pero nunca se termina de, de, de ejecutar tenemos 324 lotes parados de los del Procrear en la calle Roy eh, que eso todavía no se le ha dado un destino específico con la necesidad de, de, de terrenos que hay en Saladillo y creo que son cuestiones fundamentales esas creo que vienen a desarrollar o, o hacer crecer una sociedad si nosotros no podemos Eh, como Estado, eh, darle la posibilidad a que cualquier vecino pueda acceder a un terreno, creo que estamos fallando en ese caso, y no estoy hablando de que sea un terreno eh, que se entienda que sea un terreno que la municipalidad lo done sino crear un banco de tierra y que con ese banco de tierra se siga desarrollando que ese banco de tierra siga eh, creciendo para que cada vecino pueda eh, obtener, hoy los valores de, que tienen los terrenos eh, la verdad que son irrisorios, hoy no se encuentran terrenos por menos de 20.000 o 30.000 dólares Eh, yo ahora me pregunto, ¿cómo hacemos una persona que, que gana 10.000, 15.000 o 20.000 pesos para poder acceder a un terreno de 20.000 dólares o 30.000 dólares? Es decir, tendríamos que estar ahorrando toda nuestra vida casi para poder eh, adquirir un terreno. Y creo que ahí es donde los déficits que, que tiene o que ha tenido eh, el radicalismo en Saladillo, porque tenemos que recordar que ellos gobiernan desde el año... 83 en Saladillo y no han podido solucionar el déficit habitacional según censos o estimaciones que se han realizado en los últimos años, hoy el déficit en Saladillo habitacional es cerca de 2.000 familias y preocupa, y eso se va agrandando año tras año por eso creo que, que, que hay que trabajar en ese tema eh, el PROCREAR había sido una gran solución pero cuando se modificó por el, el UBA creo que terminó dificultando en ese caso Y otras cuestiones puntuales que nosotros seguimos discutiendo en Saladillo es el tema del basural. Hoy, año 2018, seguimos teniendo un basural a cielo abierto, cosa que no pasa en muchos lugares dentro de la provincia de Buenos Aires. Ya hay muchos municipios que han agilizado este tema, que lo han tratado de solucionar, y en esto yo siempre pongo un ejemplo claro. En el último en la última rendición de cuentas no quiero tirar muchos números porque no me lo acuerdo bien, Pero la recaudación que había tenido el municipio a lo largo del año por el... la venta del material reciclable. la venta del material reciclable no superaba, creo, los 60.000 pesos. Hace tres años atrás Bolívar tenía cerca de un millón de pesos de, de recaudación por la venta de ese reciclaje. Estoy comparando a Bolívar con una ciudad como Saladillo que tiene similares características. Es decir, tenemos que ir a Bolívar, conocer cuál es la planta de reciclaje tratar esos temas lo venimos discutiendo hace mucho tiempo El sí es que, que es un estudioso en cada uno de esos temas te puede hacer una planificación correcta de cómo tratarlo eso nunca no han escuchado con ese tema y como con ese tema hay, hay varios temas de los cuales eh, tiramos sobre la mesa pero la verdad que no se le quiere dar una discusión otro tema puntual que se está dando ahora es el tema de la, de la inseguridad eh, nosotros venimos planteando desde hace un tiempo de que hay que de que hay que priorizar Eh, la seguridad nocturna, tanto de los viernes los sábados, y más ahora que se le agregó eh, bastantes conflictos durante el día con respecto a menores. Nosotros venimos proponiendo muchos eh, planteos concretos en nuestra plataforma de propuesta de que sin dudas eh, siguen sin sin ser escuchado por el radicalismo en Saladillo. Me corrijo, no el radicalismo, sino cambiemos en Saladillo, porque creo que radicales han perdido bastante. Gracias, Danilo. Gracias a vos, Nacho, y nada, gracias por dejarme siempre tener este espacio para, para poder difundir lo que pensamos. Siete minutos de las 11 de la mañana hablamos con Danilo Mangarelli, eh, concejal de Unidad Ciudadana, aquí en 90.7 nos pasamos. Eh, hacemos el cierre, ya venimos. Presentó cn informática una vida creciendo junto a ustedes comenzamos en 1986 asesorando a sus padres hoy